la otra oreja marplatense Y en esta otra oreja marplatense ahí escuchamos al mar eh y tenemos varios mensajes, bueno, que el que está escuchando el programa, eh Paula eh Paula que estás eh, que escuchó a Pedro Guerra, eh Gabriel Cabrejas dice qué buen dato el de Caminantes, la película y la recuperación de Pedro Guerra con ese inclasificable tema, un Talking Blue, un hip hop progre, dice, siga pegando, amigo, aquí lo escuchamos. Ustedes por fortuna inclasificable. Así lo dice Gabriel Cabreja, dice qué versión de Vela Chiao y la de Charo de Violeta increíble. Le encantó a Sonia. Bien, eh, saludos a ambos dos. Eh, buenos temas dice Andrea eh bueno, Laura Hajmovichi, no, que algún No disculpe. No escuchaste, te lo digo de vuelta. Eh, Marcia también está escu... también está escuchando el programa Violeta, Marian, Carlos eh Eh Carmen Capdevila desde desde Nauquen dice feliz primavera. Celebremos que podemos disfrutar la buen programa Salud la Carmen. Eh hay gracias. Ya, no, espera, espera, faltó un par. Eh Chuza también está escuchando el programa. Eh Rocío de Guanajuato volveremos volveremos a Guanajuato ya México Isa de la Plata escuchando Fernando López Andrea Chulac el eh, autaro desde Buenos Aires poniendo la otra oreja y este y seguimos ¿Cómo dijiste Río? Basta de mensaje. Basta de mensaje. Bueno, está bien. Listo. Eh hoy sí. hoy obedezco, ¿no? Este, bien. Y y en esta otra oreja malplatense estamos con una invitada. ¿Cómo le va, Vero? Hola, ¿cómo estás? Quedo muy contenta de estar acá. Eh, sos la primera invitada en en vivo de, en esta pandemia. Wow, eh, qué eh, honor. eh porque bueno, tuvimos como invitada a Jime, que te manda saludos. Eh, eh Jime DJ. Sí, sí, DJ Jime DJ, sí, sí. Ay, este eh que bueno, estaba contenta de que vengas acá mm. y pero ella es una DJ, no es música. ¿Y vos sos música? Eh, sí, yo tengo sí, mi corazoncito en la música, sí, uh -huh. sí. Eh soy música desde el momento que que la música me inunda el alma, así que me considero música desde ese lado, sí. Uh -huh. Bueno, yo te vi algunas veces eh con un tambor Sí. atrás de la Gordanelli mm. un grupo de murga este estilo muy uruguayo. estilo uruguayo muy divertido eh que dice lo suyo. Sí, ¿no? divertido y comprometidas también las ah, chicas y sí. uh -huh. y comprometidas con el arte, con la ciudad, con diferentes causas, con el feminismo y mhm uh -huh. así que sí, sí. Sí, ¿y por qué una murga uruguaya y que es solamente de mujeres. Porque se gestó eh desde la inquietud eh las murgas que estaban acá eran murgas eh principio de varones, después se sumaron algunas chicas, se hicieron murgas mixtas. Uh -huh. Bueno, como casi todas las murgas uruguayas sí. que hace muy poco empezaron a integrar mujeres. Hace muy poco. Y sí, hay, y sí, algunas que no que años. siguen siendo de varones. Sí, enciendo de varones, pero me parece que es por una cuestión, bueno, alguna puede ser ideológica también, pero también es una cuestión sonora, musical. Uh -huh. Eh, es más, a algunos como que les costó digerir la voz femenina en un en un coro de murga. Eh, y ahí con las Nelly, bueno, estamos yo ahora me retiré de las Nelly justo ahora hace muy poquito eh las acompañé en el último viaje ahora a Buenos Aires, pero bueno, ya estoy como afuera pero la búsqueda del sonido, de un sonido de voces de mujeres eh nos nos parecía como muy importante y es una búsqueda constante uh -huh. y, y súper importante, me parece. ¿Y qué es Canto Raíz? Y Canto Raíz es el disco que hice con mis primeras canciones. Eh ya tiene unos 2 añitos, creo. 2 uh -huh. sí, 2 añitos. ¿Y qué temas vas a presentar ahora? Y voy a presentar un tema que se llama Ragnarok. Este es el primer tema, me gusta eh porque tiene un poco el mito de el mito vikingo de del Ragnarok, que parece que es como si fuera el fin del mundo, pero en realidad eh es, se instaura un nuevo una nueva oportunidad. No sé si un nuevo orden, me parece que es una nueva oportunidad para que eh los humanos este Volvamos a plantearnos nuestra relación con la tierra, con la naturaleza, así que me gusta esa historia, ¿no? De de de que no es no se viene el fin del mundo y eh siempre estamos con una nueva oportunidad. Escuchamos a Vero Rosas, Ragnarok. quien los vio desandar su encanto ofreció un milagro y tanto se escondió en la cruz y las cenun y su cielo se vuelve a nelo ragnaró dónde están ragnaró cuándo será cuando el tiempo dejará de devorar mi esencia un silencio de breve Neskaj neskaj neskaj neskaj neskaj tan dar su encanto ofreció un milagro y tanto se escondió en la cruz y el acero y su cielo se volvió a ne llo ranaró dónde están ranaró cuándo será cuando el tiempo dejará de devorar mi esencia la otra oreja marplatense Y estamos acá compartiendo con Vero Rosas, eh cantante, autora, no solamente de de las música, ¿no? Aquí me trajiste dos libros eh con con tus escritos. Sí, uno es mi primer libro de poesías uh -huh. y el otro son cuentos. Bien, bueno, este me encantan los cuentos, leerlos y escribirlos, así que este buena literatura para esta para estas hamacas primaverales. Sí, qué ¿no? bueno. Este, hoy estuve leyendo a Gabriel Cabrejas con una de sus obras cortas en en en la hamaca Ay, al qué. sol tibio, apenas tibio, ¿ah? ¿eh? Porque apenas, pero eh empezó la sombra y el frío apretaba, uh -huh. pero estuvo estuvo bueno esa experiencia primaveral estrenando la primavera aquí en Mar del Plata. ¿Con sí, qué seguimos sí, musicalmente? Eh, bueno, Inpertinencia en el sentir, que es un candombe. Eh, ahí donde de que tocan los chicos, bueno, Juan Sardi, me gustaría nombrarlos porque uh -huh. me parece importante el apoyo que hicieron ahí con el trabajo. Juan Sardi con, en su estudio, lo grabé en el estudio de él y hizo la percusión y algunos eh, arreglos de voces. Pe, eh Damián Misalva que hizo todas las guitarras y los arreglos y Pedro Carignan que me acompañó en el bajo. Ahí está. Escuchamos entonces. Y Alan Jess, perdón, Alan Jess que también en la chacarera me acompaña con la flauta traversa. Ahí estamos. Con Vero Vero Rosas en la otra oreja. si t referred tхëmpo no, se beja morir no, se emeh e-book estás escuchando según la otra oreja. Aires de Candombe, estamos escuchando de Vero Rosas eh y ¿te gusta algún algún ritmo en especial, algunas músicas en especiales? Eh o incursionás. En realidad en este disco lo que fue como un aprendizaje porque hay una samba, que fue la samba que le hice a mi hijo. Uh -huh. Eh chacarera, hay alguna guarania o o chamamé lento, este, entonces fue como incursionar en los diferentes ritmos, obviamente la música uruguaya me encanta también, así que eh hay un candombe o un aire de candombe. Uh -huh. Este y Pero bueno, hay mucho ritmo, la música brasileña me gusta mucho también. Eh, es, es el universo musical es muy amplio como. Uh -huh. Me quedo con esto solo. Buenísimo. ¿Y con qué nos vas a convidar ahora? Eh, bueno, podemos escuchar la chacarera Arde corazón. Arde corazón, ¿y por qué en qué sentido arde? Y en el sentido de la lucha. Eh, es una chacarera que bueno esto, ¿no? que nos nos nos pide que sigamos luchando, que que no aflojemos, que eh está dedicada a la sangre de derramada que hemos sufrido en esta tierra y en uh -huh. Sí se todo. están cumpliendo un año más mm. de 15 años sin Julio López, ¿no? Mm. Eh en la impunidad eh en impunidad horrible, impunidad en la cual vivimos, ¿no? Mm. Y eh pero tenemos que festejar a ver en con qué podemos festejar porque eh se une el gobierno nacional eh hoy se acabó la pandemia, ¿no? Ya ah, decretaron decretaron decretaron que se que se terminó el patriarcado Y hoy decretaron que se terminó la pandemia aquí en Argentina y estamos esperando que decreten que se acabe la inflación. Claro. ¿No? Es, este... es que es fácil decretar es y decir, listo, con una palabra ya está. Pero o no, no es no, tan fácil. Todo. No, no es tan fácil. No, bueno, yo creo que no. Bueno, entonces escuchemos la música, ¿eh? Arde corazón, Verónica Rosas, por la otra oreja. sartin verdad vicios rostros desganados triste que tu boca caer lo que morre repentir al sol otra historia derramada jar de ron con corazón la otra oreja mar platense idear de arde corazón verónica ¿a dónde vamos? y nos podemos ir a mujer de este tiempo. Mhm. Uh -huh. Eh Es el primer, track, es el primer de, track de de este disco Canto Raíz. ¿Dónde encontramos este disco? Eh el disco está en las redes, eh físico, eh lo puedo a veces lo tengo en la flia cuando se hacen las ferias de la flia donde uh -huh. eh, donde nos encontramos Donde nos encontramos este, este... sábado. Mhm. Uh -huh. Eh, que bueno, ahí tengo los libros y tengo el disco, pero si no lo pueden encontrar en las redes, en Spotify como Vero Rosas, Canto Raíz, en YouTube también está. Eh, así que bueno, ahí los pueden escuchar. Bonísimo y mujer de este tiempo, ¿de qué se trata? Mujer de este tiempo en realidad surgió un poco conversando con una amiga, una Aneli, una de las Aneli y De, de cómo a veces una se pierde en una relación, ¿no? Que también, bueno, le pasa a cualquiera, ¿no? Pero a veces en las mujeres se nota más, ¿no? Nos perdemos y es un... Hay que hacer eh, un esfuerzo para volver a encontrarnos y brillar por una misma. Uh -huh. <ríe> Habla bueno. Habla un poco de eso. Escuchamos entonces a Averorosas, mujer de este tiempo. Averorosas, mujer de este tiempo. dados de tus melodías, de tus fantasías, de tu incienso quieto, de tus ojos claros, de tu historia alada y recé por ti me desconocí y recé por ti me desconocí me cosí las trenzas, agarré mi ropa, me dormí descalza, me aferré a tu boca, me animé a la vida y a la poesía Dejé de que debe ser tuya para ser por ti reconocí y ahora estoy en el camino buscando el amor y el de estatino hoy descubro un ángel nuevo que guía mi panestar soy imperfecta vacía y repleta sin nada de ilusiones sin nada de temores de incongruencia del tiempo que soy sin casti pregunto arrebaté canción soy del tiempo que soy Arrebato y canto Me pinté en tu arte me armé por partes me miré al espejo y mi despeje me sentedestudo en la cera dura soñes en mis entrañas me augen ti me sobre mi vida me augen ti me sobre Me dozco a penas, me acaricio poco, me concedo penas, me seduzco un poco Me suelto a la vida, su esencia lenta y hoy bailo desnuda Sobre un bandoneon, soy un camaleon Y ahora estoy en el camino, buscando el amor y el desatino Hoy descubro un ángel nuevo que guía mi parecer Soy mujer completa, vacía y repleta Llena de ilusiones, llena de temores, de incongrucië Soy del tiempo que soy, soy parís y pregón, arrebato y cantor. Soy del tiempo que soy, soy parís y pregón, arrebato y canción, alegría, pasión y tanto, tanto, tanto más. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Sí, sí, Lara, se termina la otra oreja y con este bajo eh que nos anuncia que el tema donde donde siempre nos despedimos, ¿no? El, el tema que tenemos de los 418 programas, debemos tener unas 320, 350 versiones, ¿no? Eh, algún día alguna otra pandemia empezaré a clasificarlas. No no tenemos idea cuántas versiones tenemos de hasta siempre y hoy tenemos una nueva versión. Y agradecemos a los oyentes que pusieron otra oreja, oyentes, oyentas, oyentoas. Y nos estamos yendo, gracias Vero Vero Rosas por tu música y seguiremos compartiendo este disco. Vale, gracias a vos por la invitación. Este, gracias y bueno, lo pasé muy bien. Empezamos con tu versión de Hasta siempre. Hasta bueno. la victoria siempre. Hasta la victoria siempre, Lara. Ah. Aprendimos a quererte. Desde la histórica altura donde el sol de tu bravura tras tarde está para verte Aprendimos a quererte Ah, y aquí Te quebrada Tu mano gloriosa y fuerte Frente la historia dispara Cuando todo santa Clara Se despierta para verte y aquí se queda que van a hasta siempre pero rosas por la otra oreja La es quemando la brisa con sola esta primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa que aquí se Que vaina Tu amor revolucionario que conduce a nueva empresa donde espera la firmeza de tu brazo libertario y aquí que va nada Seguiremos adelante como junto a ti seguimos y confide el te decimos hasta siempre comandante deja